Bienvenidos a Después, va a ser tarde, día sábado, 9 de octubre. Son las 3 y media, la gente que me acompaña en la mesa de este día es Eliana abogado a mi izquierda. Hola Eliana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? Todo bien, la verdad que sí, venía remando la en bicicleta, venía a pleno también. ¿Qué pasó? ¿Nos Agitado, pasamos? Agitadísimo. ¿Cómo está? A mi derecha lo tengo a Nicolás Valdés Hola Nico, ¿cómo va? Hola, muy buenas tardes para todos los docentes de la FM Tincunaco Muy bien Nos acompañan en la Operación Técnica Silvina Vivas Mi nombre es Sergio Ponce y te voy a estar haciendo la gamba Esta media hora que nos queda olvidando este lado ahí El día de hoy comienza con una consigna que dice, ¿qué te gustaría hacer este fin de semana largo? Y tenés que contestarlo a la siguiente vía de comunicación. Para comunicarte con nosotros podés hacerlo al 15 66 90 50 02 y ahí no podés contestar la consigna del día de hoy. O si no, te hacés nuestro amigo en Facebook, a nuestro Facebook ponés en el buscador. Después va a ser tarde. Me gusta y ahí contestás nuestra consigna en el muro. La, la ignorancia es tu perro fiel. Y cada minuto que te perdés Eli, adelantanos algo de lo que vas a estar hablando hoy. Hoy le voy a estar hablando de una banda legendaria llamada llamada Debu. Tenemos a Nicolás también que nos va a estar aportando toda la información sobre el deporte argentino. Nico, ¿qué nos vas a hablar? Los resultados del día de ayer del fútbol nacional sí. y lo que se viene este día. Muy bien. Bueno, yo te voy a estar hablando sobre reírse más La gente tiene que reírse más Eso es lo que no se nos hace bien, ¿no? A todos Y ya sabés, tenés que dejarnos tu comentario Al 1566 90 50 02 O si no también en Facebook Y recordá que la consigna del día de hoy era ¿Qué te gustaría hacer este fin de semana largo? Ahora le pido un favor a Silvina Que nos pase el tema especial para hoy Dedicado a alguien muy especial también a la gente que nos hace el aguante, esto es Luz del Alma, pasa a escuchar Divididos. Estamos escuchando Luz del Alma, Divididos, y recordamos que te queremos recordar que la consigna del día de hoy era ¿Qué te gustaría hacer este fin de semana largo? Y yo te cuento que a mí me gustaría pasarla con mis amigos, yo me, me estoy recuperando, pero me gustaría pasarla con ellos y disfrutar un poco, nada, nada de salir por el momento. Ustedes chicos, ¿qué te gustaría, Bónico? Y a mí estar en este momento, por ejemplo, en Córdoba. Qué en Córdoba, que es una provincia tan linda, disfrutando este día con mucho sol, tan cálido, estar con, o sea, con mi familia, con mis amigos estar comiendo un rico asado sobre el lago, hermoso. Distendido un poco porque uno siempre tema laboral, estudios, tiene una semana tan acelerada y es bueno, creo yo, en un punto determinado, bajar un cambio, poner un poco los pies sobre la tierra y disfrutar un poco la vida. Que no solamente es el trabajo o es el tema de estudio, sino que hay una familia que uno tiene que disfrutar, estar un momento distendido y bueno, eh, disfrutar de la vida, que yo creo que eso es lo principal de todo. No hay nada mejor que disfrutar la familia, ¿no? Por supuesto puntos. ¿Y vos, Eli? Y yo quisiera estar viajando hacia Tilcara, tengo muchas ganas de ir a conocer Tilcara y decía este fin de semana largo estaría bueno porque aprovechas y conocer Tilcara. Un poco. ¿Por qué? No sé, tengo una cosa con Tilcara que quiero ir, como yo el sur conozco casi todo y la mitad del, la mitad del país también, lo que no conozco es norte, entonces tengo una obsesión con Tilcara. ¿Cómo es, no? Viste que todos tenemos casi la necesidad de viajar, es como que irse de donde uno está y... Es claro, ir a despejarse, despejarse salir... Despejarse saliendo, siempre... Olvidarse de los horarios, olvidarse de las obligaciones. Yo creo que uno... Eh, está bueno, ¿no? Salir un poco de ese esquema y distenderse. Claro, y de dejar de pensar tanto en las responsabilidades, todo eso, relajarse, está bueno. Así que vos también, contanos qué idea tenés para este fin de semana largo que te gustaría hacer. Y lo tenés que hacer al siguiente número. Al 1566 90 50 02. O te podés hacer nuestro amigo en Facebook. Ponés en el buscador, después te va a gustar. Eh, me gusta y ahí nos contestás en el muro. Bueno, después va a ser tarde que pongan. Así nos encuentran. y después sí. y que le, Eso sí que les va a gustar, chicos. Así que... Eli, bueno, ahora vamos a tratar de regalarte un momento para que disfrutes. Estás justamente de Tilcara. Justamente, hablando de Tilcara. Y Me van a hacer viajar un poquito, ya que no puedo ir hasta allá Imaginariamente que claro. estar allá por un momento. Ay, gracias, chicos. Esperemos que lo disfrutes. Niña de Tilcara, para vos. Buenos El sol está justo y el mate está bien. Pero estoy confundido. No sé qué debo hacer. Un grupo en Buenos Aires con amigos. Y tengo que volver. Perfecto. Esto es perfecto. Es perfecto. En las noches mea de ti cara. No sé si esta noche podré dormir. A pesar de tu amar tres flor nace parar. No puedo dejar de pensar. Me estoy enamorando uh, No voy a empacar Todo va a quedarse como está Y al levantarme pasaré a buscarte Daré el amor contigo No habrá penetración No, no estaré diciéndote algo de Tilcara vengo a despedirme pronto me voy es que siempre me alejo de esa gente que quiero pero lo único que espero es volverte a ver en enero enero Tilcara Va a ser tarde. va 107.3 FM. FM Muy bien, estabas escuchando Niña de Tilcara, Intoxicados. Seguís en la FM 107.3, esto es Después va a ser tarde el programa que está todos los sábados de 3 de la tarde a 4. Eh, ahora vamos a pasar a la columna deportiva de la mano de Nicolás Valdés. Sergio, sí, eh, arrancó en el día de ayer la fecha del torneo local, eh, jugó Estudiantes de la Plata frente a Olimpo, Estudiantes venció eh, gracias a dos penales al conjunto valiense de Olimpo, eh, con dos penales muy polémicos, uno de los goles fue compartido por Gastón Fernández y el otro gol, Rodrigo López. Eh, ahora Estudiantes es puntero al campeonato, en el otro orden, Arsenal de Saraní como local, eh, venció a Banfield por 1 a 0, Con goles de Óbolo en el último minuto del partido. En un partido muy trabado, muy friccionado, el conjunto Arsenal logró quedarse con este triunfo. Ahora, en este momento, está jugando Huracán y Albois. Están 0-0, van 30 minutos al segundo tiempo. Un duelo necesitado necesitadas, Huracán, viene en bajo rendimiento el conjunto de Parque Patricios. También van a jugar, por otro lado, a partir de las 16.20 en Cancha Lanús. Con el arbitraje de Néstor Pitana, Lanús estará recibiendo al conjunto de San Lorenzo. ¿Qué te parece, Sergio, si damos las formaciones de ambos equipos? Dale, vamos. Bueno, la Lanús va a formar con Marchesin. En el arco, Grana, Hoyos, Golds Arce, Aguirre, peletieri Pizarro, Blanco, Romero y Castillejos. Por el lado del conjunto de Ramón Díaz, Miglor en el arco, Mesa, botinelli Palomino, Luna, el Chaco Torres... Pereira, Placente, El Pipi, Romagnoli, Mensegués y Borda Garay. También va a estar jugando Argentinos Juniors, estará recibiendo el conjunto mendocino de Godoy Cruz a partir de 18.30, también televisado por el, el canal público Canal 7. Argentinos formará con Navarro en el arco, Sabia, Torren, Gentireti, Prosperi, Ortigosa, Mercier, Basualdo, Escudero, Niel y Vargas. Godoy Cruz estará presentando en la cancha... Torrico, Cigarri, Curbelo, García, Sánchez, Olmedo, Rojas, Villar, Ramírez, Castillo y Salinas. El conjunto dirigió por Amar Azar. Y el último partido de hoy día sábado estará jugándose en el cementerio de los Elefantes. Newell's Old Boys estará recibiendo al conjunto tan necesitado de Quilmes que está en este momento en zona de promoción eh, de censo directo. Niúl formará, con Perat en el arco, Alayes, Schiavi, Fielef, Bella, Bernardi, Mateo, Estigarribia, Formica, Esperdutti y Borriello. Estos son los 11 de Roberto Sensini. Por el lado del Quilmes, el conjunto de Botocali saldrá a la cancha con Tripodi, Fontanini, Gioda, Gerlo, Broghi, Varela, Kaliski, el ex Boca, Caneo, Raimonda y Matute Morales. Eh, se jugará en el estadounidense, volvemos a repetir, a partir de las 20, 30 horas y estará televisada por Canal 9. Muy bien, esta fue la información deportiva de parte de la mano de, de Nicolás Valdés. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 20 grados, la humedad de un 42%, son las 4, menos cuarto y todavía falta mucho más para el día. John Lennon, un día como hoy, 9 de octubre, pero de 1940, nacía en la ciudad de Liverpool. Un músico de diversos estilos, aunque se destacó principalmente en el pop y el rock. Además fue cantautor, compositor y activista a favor de la paz. Se hizo mundialmente famoso por ser miembro fundador de la banda The Beatles. Junto con Paul McCartney formó una de las asociaciones de compositores más influyentes y escribió algunas de las músicas más populares de la historia del rock rock'n'roll. The Woo es una banda inglesa del rock formada en 1964. Originalmente se llamaba The Dirtz, aunque poco después adoptarían el nombre de High Numbers, Para, mostrarse, para poder mostrarse más adelante y llamarse The Woo. La banda nace en Londres, Inglaterra. La alineación es clásica. Estaba compuesta por Roger Deltrey en la voz, Pip Towsin en la guitarra, John en el bajo y K-Moon en la batería. Trewin eh, eh, era el principal compositor. Escribió may la mayor parte de las canciones de la banda y fue el responsable de los conceptos e historia de álbumes como Tommy y, cuad y Cuadrofenia. Y el proyecto de high eh, the life house también compuso una parte importante de las canciones de las canciones de de y fue responsable de algunos de los temas importantes de la banda en los que cantó y solo cantaba algunas algunas de sus propias canciones I de esa alineación solo quedaban vivos Pips Dowsian y Roger Dertreis, eh, ya que Kay, eh, Kay Moon falleció de una sobredosis de pastillas en 1978 y fue reemplazado por Kane Shams y Shams en Twistley eh, por un ataque al corazón en 2002. El grupo es considerado una de las bandas más influyentes del rock Y ha sido descrita como una de las bandas más innovadoras y poderosas de las historias del rock La banda es pionera del concepto de ópera rock Y se la y se la considera precursora del subgéneros como el punk y el rock británico Ahora los dejo escuchando este tema de The Woo before it gets FM 107.3 Tincunaco. Te recordamos que hace en después va a acertar de la consigna que teníamos para el día de hoy era ¿qué te gustaría hacer este fin de semana largo y tenés que respondernos mediante un mensaje al 15 66 90 50 02 Y tenemos un mensajito de Karina de San Miguel que dice, este fin de semana me gustaría encontrar al amor de mi vida. Opa, muy bien. Nada eh! es lo único que pide, nada más. Hay que salir con expectativas. Nico, eh, antes que nada, antes de irme iba a pedir si no tendrías las posiciones de de cómo va la temporada, ¿no? Entonces, bueno, entonces pasame cómo va el Bois hasta el momento. Gore, gore, gore, gore. Boys, el equipo visitante vence a Huracán por 1-0 con Gornel, Jonathan Ferrari. Muy bien però okay. okay. Bueno, voy a pasar a leer un artículo que publicó Bernardo este Mateas en diario Tiempo Argentino y se llama Reírse con ganas. Y viene muy bien, me pareció muy lindo para este fin de semana. Más para el sábado, ¿no? Y dice así. La felicidad es nuestra capacidad de apasionarnos por la vida y disfrutarla. Hay quienes pasan todo el tiempo buscando la felicidad en el afuera y dicen ¿Dónde está el hombre o la mujer que me hará feliz? Su ánimo depende del estado de... El tiempo y afirman Sale el sol, qué alegría O está nublado, qué tristeza El don de disfrutar se lleva adentro Seremos un poco más felices el día que nos demos cuenta De que no se precisan estímulos externos para sentirnos bien Liberemos la alegría de nuestro interior No se trata de tener una casa grande o chica Sino de estar cómodos en el lugar que ocupamos Para disfrutar de la vida no hay secretos No hay magia ni fórmula Vivir es disfrutar, y disfrutar es vivir, con todo lo que esto implica. El secreto es ver el sol que sale todos los días, a pesar de, de los pesares y sobreponernos al dolor. El secreto es caminar un poco más despacio, no tan aceleradamente. Avanzar detrás de nuestros sueños con paso firme, pero tranquilo. El profesor William Fry, de la Universidad de Stanford, realizó estudios sobre el humor y afirma que reírse con ganas ...hace que los estímulos de los pulmones, los nervios y corazón queden tibios y relajados... ...el mismo efecto que produce el ejercicio aeróbico. La, la risa es como correr internamente. Las estadísticas afirman que los niños ríen 400 veces por días mientras que los adultos sólo 25. Hay dos tipos de risa. La risa wiki que es la risa de compromiso y la risa de Duchenne, llamada así por el neurólogo francés que estudió sus efectos. Él afirma que la risa sana no es la automática, sino la que hace levantar la comisura y produce arrugas en los ojos, es decir, cuando nos reímos realmente con ganas. Bueno, esto fue todo por hoy. Acordate, estás en la 107.3. Eh, me acompañaron en la mesa a mi izquierda, Eliana Abogado. Eh, no, me están diciendo que... Están haciendo una sede ahí en el estudio. Tenemos cinco minutos más. Tres. Tenemos más tiempo todavía. Más de cinco, así que no queremos que te vayas, queremos que te quedes ahí con nosotros todavía. Tenemos un poco más de información para aportarte en esta tarde. Y más buena onda, así que obvialo lo que acabo de decir anteriormente, obvialo. <risa> Bórralo ahí. Pensamos que no teníamos que ir, pero no. Pero no. Mejor se dio se dio vuelta, ¿viste? El tiempo. Bueno, ahora sí, este nos vamos vamos buscando mientras un poco más de información sobre el deporte y nos pasamos a un tema que Silvina nos dijo que tenía algo preparado para hoy, algo bonito. Siempre ella sabe que nos gusta algo bien copado, Silvi es muy Está un copada. Tan copada es Silvina. ¿Qué le pasa, Silvina, que está un poco seria? No sé. Igual usted... ¿Te harás si mal... El... mal amores? No. No, dice que no. Hace una mueca que no. no, <ríe> no hable Pero no. otro tema. <ríe> no hablemos de amores. No, no, no, no, no que... No No, que, yo, no nos metamos, en la, la primavera, hay que poner un tema, poco de amor. No, no, Me metamos porque si no, el próximo sábado directamente no nos abre la radio, Vamos a quedar en la vereda, entonces. No, no. Así que, bueno. Te dejamos con un tema que nos dedica Silvia. Silvina. Para Silvia. <ríe> me matas, no me mates No bailo, no Y que ni se te ocurra Un canapé relieve la polémica I'm out. frecuencia 107.3 tu opinión todo suma eh, para darles un bienestar a tu música negrito chiquitito grito, sí. fm tingunakos tu voz tiene que ver también con los cambios sociales nuestra, nuestra voz, voz. Son las 4 de la tarde, día sábado 9 de octubre, la temperatura 20 grados, 40% de la humedad y la consigna que teníamos para el día de hoy era qué te gustaría hacer este fin de semana largo. Y para mandarnos si necesita nosotros... Tienes que hacerlo al 15 66 90 50 02 o ponés en, te agregas en nuestro Facebook, te hacés nuestro amigo, pones en el buscador, después va a ser tarde y ahí en el muro dejas la respuesta de la consigna. Y nos llevo un mensajito sí. de Cristian, dice que este fin de semana va a festejar la despedida soltero de un amigo. Bueno, Uy, la va a pasar mal, me parece. ¿Se irá a portar bien ese muchacho? <risa> no, no lo creo. Pobre amigo, ¿no? Te a poner la mujer o novia. Che, a veces ¿no? de fin de semana a largo se fueron todos y nosotros todos. estamos nosotros acá. Fue caro, se fue nosotros Jessica, se fue Fernando. Fer, que siempre dice que nos hace <risa> el aguante, se fue Carolina. ¿Dónde <risa> Carolina? Pregunto. Se fue de Plata. Ah, ni ¿no? está con el lobo marino, me imagino, ¿no? Bla, <risa> la típica foto de ahí. Estamos acá. Estamos <risa> y acá. Y nosotros acá. Nosotros acá trabajando. Haciéndole la <risa> a la gente, no, nos no, no. Al vecino, al público. Por eso no estamos complicados. Qué buenas estábamos. Ahora paso a leer el horóscopo. Nicolás, ahora sí adelantanos cómo están la, las posiciones en el torneo Apertura. Muy bien, compañero. Vamos a las posiciones de Apertura de 2010. Estudiante en la punta con 25 puntos. Los siguen Arsenales Araní con 20 puntos. Vélez con 17, Neusolbos con 16 y Godoy Cruz con 15 unidades. Los promedios están jugando la promoción en este momento, River y Gimnasia La Plata. Y se están yendo al descenso directo, Olimpo de Bahía Blanca y Quilmes. ¿Cómo sigue la décima fecha? Mañana se, se va a estar enfrentando el clásico de Zaneda independiente de Racing a partir de las 14.10. Con el arbitraje del polémico Pablo Lunati. Que lo cambiaron tantas veces. Exactamente, Pablo Leonati que la verdad que Al final parece que terminó dejando Al menos indicado para eh, Aplicar la justicia En este partido tan transcendental Tanto para Racing como el conjunto de eh, Rojo Avellaneda También sigue de la siguiente manera Vélez Colón a partir de las 18 horas Con el arbitraje Pablo Díaz por Canal 7 También el otro partido Tan importante, Tigre está recibiendo Al conjunto de Boca Juniors ¿Qué pasará? ¿Va a seguir Borges? se va a ir, va a renunciar este momento tan complicado, tan difícil que está viviendo el conjunto de Xeneise se definirá mañana cuando estará visitando el conjunto de Tigre y va a estar cerrando esta décima fecha el conjunto de Argen Capa cuando estará recibiendo el conjunto del Lobo de la Plata Gimnasia a partir de las 17 y 10 el día lunes con el arbitraje el Rafael Furchi y la televisada por Canal 7 duce, lado Sergio, ¿tenés el horóscopo por ahí? Tengo el horóscopo acá en mis manos. Y primero quería leerle el horóscopo a Karina que nos dejó el mensaje. Dice, Géminis, se siente más relajado luego de haber atravesado una pequeña tormenta. Ahora todo es claridad. Nico, ¿vos de qué signo sos? Capricornio, a ver, ¿qué? Capricornio, decime qué me dice el horóscopo, Sergio, mmm, estoy acá, loco. Vamos, Capricornio, la inspiración y la transpiración funcionan de maravilla. Tiene el talento. Esfuércese oh. Bueno, talento, talento no creo Pero esfuerzo seguro A ver Eli, <ríe> Eli eh, De Virgo yo vos sos de Virgo, bueno. Virgo, su autoridad está basada En el respecto que le tienen Usted es líder natural Aproveche esa ventana Eso es mentira, yo no soy líder Es líder, líder natural <ríe> sí, Eli, ¿Vos, ¿vos de, qué, de qué signo sos? sí, sí. Sagitario, sagitario. Sí, Tengo sagitario también acá Y dice, deje volar entre castillos construidos en el aire. Deje de volar entre castillos construidos en el sí, aire. Sí, es verdad, de de volar que te olvidas la <risa> llave. Después. Necesita armar un proyecto sobre la Tierra. Que estamos diciendo que se viene tiene verdad? que abarajar el planeta Tierra? Opa, ¿qué pasó? Y bueno, está muy A voladora Sylvie. Y Libra, ah, disculpen, chicos, me quiero hacer el momento también para mí. Libra dice, "Se viene en tiempos de austeridad financiera. Cuide al máximo los ahorros." que ha logrado reunir. Uh, Sergio, mamamiga, la cosa económica, cuídate, ahorra, no hagas eso por rota. peso. Yo que te iba a pedir unos mangos, sí. ahora voy al laburo. <risa> Bueno, esto fue, esto fue todo por hoy Esto se llama Después va a ser tarde programa que está todos los sábados de 3 de la tarde a 4 Bueno, un fin de semana largo muy bueno para todos Que disfruten, que descansen Y bueno, eh, chicos, para ustedes también Un buen fin de semana largo Y bueno, y para Gracias, todos los oyentes de Después va a ser tarde No se olviden que vamos a estar nuevamente el próximo sábado Y que estemos juntos Seguro, nos acompañaron en la operación técnica Silvina Vivas Sí a mi izquierda... Eliana Bogado. <risa> y no cambien el día que vienen los chicos de una nueva costumbre, por favor. Ahí están, ya lo estamos viendo. Nicolás Valdés también con su columna deportiva. Muchas gracias, Nico, por hacer una, una semana, hoy. Sergio. La gracias. pasen lindo chicos, eh. Abrazo para todos. Mi nombre es Sergio Ponce. Y todos los sábados vamos a estar acá yéndote del aguante junto a FM Tincunaco 107.3.